misma pensión, con el mismo hambre en la misma habitación vivíamos Rogelio oh, hey. y yo, bajo el mismo techo, con el mismo frío, tiritando en el lecho dormíamos. Con el mismo coche, la misma mujer y la misma noche soñábamos Rogelio y yo En el mismo trabajo, el mismo sudor y el mismo fracaso luchábamos Rogelio y yo Ya no te acuerdas Rogelio que ella cantina del viejo Anselmo y su acordeo cuántas las noches nuestro vino alegro cuántas las noches que tu música tocó Cuántas las noches que al oír esa canción tú te reías y reía yo y nos despertaba el sol llenos de vino, llenos de ilusión si hacía frío o hacía calor si había dinero o solo sudor con el mismo equipaje en el mismo tren en que me marché vuelto ver el viaje a tu nueva dirección con el mismo traje y la misma ilusión he ido he ido a buscarte el guardacoches me ha entrado por la puerta de servicio y me ha metido en un cuarto Te visto bien vestido en un salón lleno de espejos, gente importante a tu lado y en tu cara el fastidio. ¿Cuánto te han avisado? Has salido, me has mirado, te has acordado de mi nombre, ¡aleluya! Y luego, luego te has marchado. Me has dejado con un saludo una cita en tu despacho y una tarjeta en la mano Con tu nombre bien bordado Pero no importa Rogelio, esta noche iré a la cantina Y al viejo Anselmo pediré tu canción en la misma mesa me veré por los dos y entre mil copas me reiré del dolor. Y como otras noches al oír esa canción yo reiré. zapatos de tu confusión del pantalón de tu farac de tus espejos y de tu salón y cuando te vuelva a ver te diré muy buenas tardes ¿qué tal estás? no te pediré un favor para que esa noche duermas un poco mejor ¡Ah!